Directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion, MetalPR.com, y simultáneamente estamos transmitiendo a través de Avanzadametallica.net y de HardRock.com, ambas con bases en República Dominicana. Así que bienvenidos a todos y a todas, y gracias por su sintonía y por siempre estar con nosotros.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 Y si usted tiene la aplicación de TuneIn, puede buscarnos por MetalPR a través de TuneIn y también puede sintonizarnos a través de la aplicación. Si usted quiere participar de nuestro chat en vivo en la plataforma de Heavy Metal Mansion, simplemente entre a metalpr.com diagonal en vivo y ahí podrá entrar al chat y compartir con los muchachos. Si es que el chat se comporta, porque las últimas semanas pues, se ha puesto medio complicado. Los servidores, por alguna razón, nos sacan del chat, el chat se cae, no nos permite entrar. Y entonces, pues, últimamente pues, ha estado medio chango. Pero si usted quiere,、eh, puede intentar entrar y esperemos que el chat esté funcionando para. Poder estar compartiendo en vivo durante la transmisión, claro, esto solamente aplica hoy domingo a las 7 de la noche, como todos los domingos, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, a través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Pero durante la semana, el Heavy Metal Bunker Radio Show será retransmitido. A través de un grupo de emisoras hermanas que se han confabulado para predicar la palabra del metal pesado a través de todo Latinoamérica y Europa. Entre estas、eh, emisoras tenemos a Cesar Radio r o c k desde Bolivia, el Tunnel.co desde Colombia, que tengo que eh, eh, informarle que. El día y la hora de transmisión、eh, del túnel.co en Colombia cambió. Ahora se va a estar、eh, retransmitiendo todos los jueves a las 3 de la tarde, hora de Colombia.、Eh, porque antes eran los domingos, pero ahora van a ser los jueves a las 3 de la tarde, hora de Colombia, por el túnel.co.、Eh, a través de Asaltomataradiorock.com en España. Eh, metalcorrosivo.com en México en、eh, frecuencia online radio en Buenos Aires Argentina c e s a r Radio Rock a, a través de su emisora The Classic en Bolivia Radio Enigma、eh, en Chile、eh, Rock Total Radio.com en Perú y Espectro FM 98.9 en Corrientes Argentina Si usted quiere saber qué días, a qué hora y desde qué dirección usted puede escuchar la retransmisión de Heavy Metal Bunker Radio Show, simplemente entre a nuestra página oficial, heavymetalbunker.com, y ahí busca el área de Radio Show, y ahí está posteada todas las emisoras con sus、eh, horas y días en que será retransmitido el programa, ¿ok? Además de mucha otra información de todos los、eh, proyectos que tenemos, como el programa de AC Loud,、eh, Heavy Metal Bunker Review y también、eh, nuestro podcast de Spotify. Así que entre a nuestra página de HeavyMetalBunker.com y empápese de las cosas que estamos haciendo. ¿Ok? Pero muy bien, ya habiendo dicho esto, vámonos a lo que nos corresponde en la noche de hoy, que es difundir el metal pesado que tanto nos apasiona. Y en el despegue de esta noche、eh, comenzamos con nada más y nada menos que con un maestro cuyo proyecto ya está cumpliendo 37 aniversario. Y estamos hablando del señor Invain Malstein, que en esta semana su disco Rising Force, que fue lanzado en 1984, estaba cumpliendo 37 aniversario. Así que、eh, felicidades a Mr. Invain Malstein y a ese、eh, álbum espectacular que lanzó en el 84 de nombre Rising Force. El tema que estábamos escuchando era Far Beyond the Sun,、eh, un extraordinario、eh, tema、e、instrumental donde Invade Malstein、pues, hace despliegue de su virtuosidad en la guitarra. Así que ahí teníamos, comenzando la semana con、eh, Invade Malstein. Bien, pero vámonos. Hoy tenemos muchos cumpleañeros y tenemos varios aniversarios. Esta semana, pues se dio muchas de esas cositas y vamos a estar mencionándola. Así que vámonos, vámonos con lo que nos gusta y nos apasiona, que es el metal pesado. Y nos vamos a ir con otro cumpleañero, un cumpleañero muy especial que esta semana ha estado cumpliendo 36 aniversario. Estamos hablando de uno, probablemente, de uno de los mejores álbumes de trash metal de la historia. De parte de la banda más importante del trash metal, Los Papás del Trash. Vámonos con Metallica y The Master of Puppets. La radio online del rock se llama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 Así que, como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, usted tiene una cita con nosotros aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y quiero aprovechar este espacio para felicitar desde lo más profundo de mi alma a Heavy Metal Mansion, que esta semana estuvo cumpliendo. 20 años de estar al aire predicando la palabra del metal pesado desde Puerto Rico para el mundo. Así mismo, mi gente, 20 años. Es la emisora online de rock más antigua del Caribe. Y. Esta emisora comenzó cuando no existían los smartphones, cuando no existía Facebook, cuando el internet era dialog, cuando eso de los gigabytes era un sueño, este, los Wi-Fi, pues eso no existía casi. Así que en un momento donde nadie imaginó. Que la transmisión radial online、eh, sería lo que ocurriría en el futuro. Ya el señor Lechón Atómico estaba llevando al aire su emisora Heavy Metal Mansion, que en aquel momento era HeavyMetalMansion.com, que también se puede transmitir a través de esa dirección, pero que más adelante. Eh, tenían el domain de metalpr.com que también los lleva a Heavy Metal Mansion. Así que felicidades a Juan el Lechón Atómico, mi amigo y mi hermano, y a、eh, Heavy Metal Mansion y todos los que de alguna manera estamos involucrados con esta emisora. Pues muchas felicidades, son 20 años y esperamos tener 20 más en el futuro, ok. Así que entre, entre a la página de Facebook de Heavy Metal Mansion y hay varias cositas por ahí que j a y c e River ha estado posteando. Algunos saludos de algunas estrellas del mundo del metal y algunos videos、eh, recordando pues esos momentos cuando Heavy Metal Mansion comenzó. ¿okay? Muy bien, mi gente, pues vamos para lo que nos toca. Y estábamos escuchando. A los papás, los papás del trash metal, aunque a l g u n a gente no le gusta escuchar eso, sí, son los papás de trash metal Metallica. Metallica es quien comenzó todo esto, fue quien le abrió las puertas a todas las demás bandas del trash, y gracias a Metallica, hoy el trash tiene un sitial importante y protagónico dentro del mundo del heavy metal. Que en un momento dado de la historia, pues Metallica lanzó unos álbumes pues, que no fueron del agrado de la mayoría de sus fans. Esos son otros 20 pesos. Pero de que Metallica son los papás, eso no se lo quita nadie. Y estábamos escuchando Master of Puppet. s Del álbum Master of Puppet de 1986, que esta semana estuvo cumpliendo 36 aniversario. Para mucha gente, Master of Puppet es posiblemente el mejor álbum de trash metal de la historia. Yo no sé si es el mejor, pero definitivamente está dentro de los mejores. Así que. Ahí teníamos a Metallica y The Master of Puppet. Después nos fuimos con otro pionero. Nos fuimos con otra banda pionera de esa misma época.、Eh, y probablemente desde antes de Metallica. Y estamos hablando de Exodus. Exodus en el 2014、eh, 14, lanza un álbum de nombre Blood in Blood Out. Y de ese álbum estábamos escuchando precisamente el tema Blood in, Blood Out del 2014. Un buen, buen disco.、Eh, si no me equivoco,、eh, ellos fueron a Puerto Rico para la gira de este álbum y tuve la oportunidad de poder ver a Exodus.、Eh, si no me equivoco, pues fue para la gira de este álbum. Bien. Vámonos, vámonos entonces con más metal pesado y vámonos con otro cumpleañero. Un álbum que también es un clásico, clásico, clásico del heavy metal de Alemania. Vámonos con estos muchachos que a mí me gusta mucho y los u e n o bastante en este programa, pero este álbum. Está de cumpleaños, cumple 36 aniversario porque fue lanzado en 1985 y estamos hablando de Accept y su álbum Metal h e a r t e t r Visita t a s más. y v s i h o u n r o c k c o m HoundRock Radio es para ti. Desde Bolivia para el mundo. César Radio Rock. We are back, people. Estamos de vuelta. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eh. Quiero aprovechar también para、eh, seguir felicitando, ¿verdad? Porque que cuando co ocurren cosas buenas, pues hay que mencionarla y hay que felicitar la gente. Y quiero también enviar mis grandes felicitaciones a la gente de AC Rock. AC Rock cumplió esta semana tres años de ya estar al aire online. Estos muchachos de AC Rock tomaron los retazos que quedaron de Alpha Rock. Y se fueron online con AZ Rack y ya cumplieron su tercer aniversario.、Eh, con una programación bastante variada, incluyendo mucha cosa del patio, mucha cosa、eh, local de Puerto Rico, con bastantes programaciones de gente desde afuera, incluyendo. El programa que conduzco, AC Loud, que es nuestra programación de hard rock y heavy metal en la esquinita distorsionada y oscura de AC r o c k Entonces, felicitaciones a, a José Sanz y a todos los muchachos allá en AC r o c k Y、eh, siendo un honor y un placer、eh, ser parte de ese equipo y de la gente que. De alguna manera comparte la programación de AC Rock. Así que un aplauso y felicitaciones y que sean muchos años más. Bien,、eh, pues estábamos hablando de cumpleaños y nos fuimos con Azzep, que en el 1985 lanza un álbum c l a s i c o de nombre Metal Heart. Y que esta semana estaba cumpliendo su tercera, tu aniversario número 36. No tercero, 36. Que no se, no se escribe ni、eh, se hace como, tan fácil como se dice.、Eh, y de ese álbum estábamos escuchando precisamente el álbum,、eh, la canción Metal h e a r t De hecho, siempre recuerdo que mi primera banda de rock. Banda de rock cuando yo era un niñito de escuela intermedia, que eso fue como para m 1983, 80, no, 86 0 8 más o menos.、Eh, mi primera banda se llamaba Metal Heart, y ese Metal Heart, pues precisamente lo tomamos del de nombre de este álbum de a c e n Así que、eh, Felicitaciones a los alemanes. Y después nos fuimos con los papás del heavy metal Black Sabbath de la era de Ronnie James Dio de 1980 del álbum Heaven and Hell. Estábamos escuchando el tema Children of the Sea. Esta semana, específicamente el pasado viernes, salió、eh, al mercado、eh, lo que es el Rishu. Remasterizado con eh, temas eh, adicionales incluidos de、eh, tanto el álbum Heaven and Hell como del Map Rules,、eh, un álbum doble con temas en vivo de las giras de esos dos álbumes y ya salieron al mercado. Aquellos que lo preordenamos, pues ya viene de camino. Yo estoy esperando que los míos lleguen, ya vienen por ahí caminando. Así que esta era la semana de Ronnie James Dio, porque primero se lanzaron el álbum de Evil and Divine y el Holy Diver Life, que salió en un LP en vinilo triple. Pues ahora sale el Heaven and Hell y el Mab Rules, que es una versión remasterizada.、Eh, así que ahí teníamos Black Sabbath del Heaven and Hell Children of the Sea. Bien, vámonos con algo de la nueva generación. Vámonos con algo de la nueva generación y me quiero ir con una banda、eh, que hace algún tiempo la escuché y me gustó bastante. Es una banda de Portugal que se llama t o x i c o l t o x i c o l es una banda que surge en el 2016.、Eh, no es hasta、eh, precisamente ese año que lanzan su primer álbum de nombre Black Sheep. En el 2019 lanzan un muy, muy buen disco de nombre Course and Punished. Y esta pasada semana lanzaron un single de nombre、War、Metal Defender. Este Metal Defender、eh, tiene como、eh, invitado especial a z a c x Colder, el cantante de School Feast. Y este、eh, single va a ser parte de algo que se va a llamar Warrior Collection. Y Warrior Collection no es otra cosa que una serie de singles, específicamente seis singles que va a tirar Toxicool. Y cada uno de esos singles va a tener un invitado diferente. Este, una vez terminen de lanzar esos seis singles, se van a lanzar en un box set.、Eh, todos ellos, más me imagino que algún álbum nuevo o quizás los álbumes viejos, no hay detalles, pero sí. Va a ser como un pequeño box set con esos seis singles que van a tener seis invitados especiales. Que hasta ahora solo conocemos el primero, que es el cantante de Schoolfist.、Eh, así que vámonos con、eh, Toxical y su nuevo single, Metal Defender.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 Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues es la banda de Portugal t o x i c o l t o x i c o l、eh, como les dije ahorita, pues lanzó un single de nombre Metal Defender, que era lo que estábamos escuchando. Y este sería el primero de un sinnúmero de singles, específicamente seis. Que va a lanzar la banda y cada single va a tener un invitado diferente. Y eventualmente se va a lanzar como un pequeño box set que se va a llamar Warriors Collection.、Eh, pero no tiene fecha de、eh, release ni nada de eso. Así que me parece que el tema suena bastante bien. Y el trabajo de、eh, z a c h s c o t t l e r del cantante de School f i s t fue excelente en ese tema. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era otra banda de la nueva generación y esta banda lleva por nombre X-Star. X-Star es una banda de Italia, específicamente de Venecia, y esta banda surge en el 2018. En el 2020 lanzan su primer EP de nombre X-Star y ahora en el 2021 lanzaron un nuevo single. De nombre Keep Our Flame Alive. Y eso era lo que estábamos escuchando de la banda italiana X-Star, Keep Our Flame Alive. No tengo información de que esta, este tema vaya a ser parte de algún álbum que tenga alguna fecha de release. Hasta el momento esa información no, no la tenemos. Pero sí ya tenemos este, este single, que de hecho está en un lyric video en YouTube. Así que ahí teníamos a t o x i c o l y a X-Star, parte de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal. Muy bien, mi gente, pues vámonos ahora con otro cumpleañero.、Eh, les dije desde el principio que ya hay mucho aniversario y mucho cumpleaños, pero esta vez nos vamos a ir、eh, con un señor、eh, que es un virtuoso y una gran estrella de lo que es el rock en Argentina. Estamos hablando del señor Walter Gerardino, el guitarrista y líder de la banda Rata Blanca. Walter Gerardino está cumpliendo, específicamente este pasado、eh, ayer, ayer sábado, estuvo cumpliendo 61 años. Ok, así que、ah, felicidades y que cumpla muchos más. Así que vámonos, vámonos a escuchar algo de Walter Geraldino.、Eh, vámonos con a d r i á n Barilari y la tropa de Rata Blanca. Radio Enigma, desde Santiago de Chile, para el mundo. The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l á s i c s Here we are, people, estamos de vuelta aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, eso que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que la banda Rata Blanca. Eh, de su álbum El Camino del Fuego del 2002, estábamos escuchando el tema Sinfonía Fantástica en honor al e cumpleaños número 61 de Mr. Walter g e r a r d i n o guitarrista y líder de la banda Rata Blanca. Ok,、eh, así que felicidades a Walter y Rata Blanca, como siempre, una de las bandas. Más Importante del hard rock y heavy metal en Argentina. Después nos fuimos un poquito oscuro y nos fuimos con una banda, Doom,、eh, que se parece un poquito a Black Sabbath. Tiene un sonido, i t no mucho, más o menos se parece un poco a Black Sabbath. Esto es la banda Orchid de su álbum Capricorn del 2011. Estábamos escuchando el tema. Eye Behind the Wall. Una banda que siempre me gustó bastante porque era este prototipo、eh, de Doom tradicional, clásico, medio épico y que definitivamente tiene una alta influencia de lo que eran los primeros discos de Black Sabbath. Así que ahí teníamos a Orchid. Bien. Vamos a continuar con los aniversarios. Vamos a continuar con las velitas, el pastel,、eh, los e s p a n t a s u e g r a los globitos, porque seguimos con los aniversarios. Y ahora nos vamos a ir、eh, para Alemania otra vez, pero esta vez nos vamos a ir con una banda de los creadores y los que establecieron los parámetros de lo que era el power metal. Estamos hablando de los chicos de Halloween. que esta semana su álbum The Time of the Old cumplió 25 aniversario. En 1996 Halloween lanza The Time of the Old, un extraordinario álbum que está en su 25 aniversario. Así que vámonos con Halloween de su álbum The Time of the Old. Esto es King Will Be King.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 Metal desde el 2001, reconocida mundialmente. MetalPR.com Heavy Metal m a n c h r De regreso, mi gente, a Heavy Metal Bunker Radio Show. Recuerde que este programa va a ser retransmitido por diferentes emisoras durante la semana, diferentes días, diferentes horas, desde diferentes países en Latinoamérica y España. Si usted quiere saber qué día, qué hora, desde qué dirección usted puede、eh, sintonizar este programa, entre a nuestra página oficial de Heavy Metal Bunker.com, busque el área de Radio Show y ahí está posteado todas la,、eh, las direcciones, las horas, los días, las emisoras por las que va a ser transmitida Heavy Metal Bunker Radio Show durante toda la semana. ¿Ok? Así que e、eh, n t r a a nuestra página, navegue por allí, empápese de las cosas que estamos haciendo en nuestros diferentes、eh, programas y proyectos. Bien, eso que estábamos escuchando era、eh, Halloween de su álbum The Time of the Oath, que fue lanzado en el 1996 y que esta semana estuvo cumpliendo 25 aniversario. El tema que estábamos escuchando, pues era King Will Be King, un extraordinario álbum、eh, de h a l l o w e e n Lo próximo que estábamos escuchando, pues era Mr. King Diamond, de、eh, su single que lanzó en el 2019, Masquerade of Madness, un single que lanzó y que、eh, se supone que hubiese salido un nuevo álbum. Eh, lo que tenemos entendido es que, debido a toda esta cuestión de la pandemia, pues el trabajo se ha paralizado. Aunque el propio King Diamond ha dicho que se está trabajando no solamente en un álbum de King Diamond solista, sino también uno de Merciful Fate,、eh, que aparentemente va a ser un disco concepto que va a llevar una segunda parte. Sin embargo, pues nada de eso ha salido, no sabemos mucho al respecto. Yo espero esto、eh, salga. La pandemia sí ha paralizado los shows, más, eso no es ninguna excusa para dejar de、eh, escribir, componer y grabar, porque muchísimas bandas aprovecharon precisamente este, este periodo de lockdown para ponerse a producir. Así que, Mr. King Diamond, póngase para su número y estamos esperando. Eh, ese nuevo material, tanto de King Diamond como de Merciful Fate. Bien,、eh, recientemente, esta semana o la semana anterior, la banda Hellstar lanzó、eh, su EP que lleva por nombre Clad in Black,、eh, de, que fue ahora en el 2021, un EP. Que tiene tres canciones inéditas y tiene tres canciones cover. Si usted compra la versión、eh, del CD、eh, deluxe, pues le va a traer las seis canciones, las tres inéditas, los tres covers y además le va a traer el disco Vampiro. Si usted compra la versión LP, pues simplemente le va a traer tres canciones inéditas por un lado y las tres canciones covers por el otro. Pues uno de los covers que eh, Hellstar eh, incluye es el de la canción Sinner de Judas Priest. Me pareció que、eh, le queda muy, muy, pero muy bien. Me parece、eh, que James la canta de manera magistral y la banda en general suena espectacular. Así que quise compartirlo con ustedes. Estos son los chicos de Houston, The Hellstar, con su cover Sinner the Judas Priest de su más reciente EP, c l a d i n Black. e Lo encuentras aquí. Heavy Metal Walker Radio Show. Con Dark Neruda. Desde Spring, es Texas. Todos los domingos a las 7 de la noche. Escuchas clásicos del Heavy Metal. 120 minutos de puro metal. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, r e s e ñ a s Metal en español. Domingos a las 7 de la noche. Por Heavy Metal Mansion. MetalPR.com. Muy bien, muy bien, mi gente. Estamos aquí de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, primero que nada, quiero agradecer a toda la gente que nos sintonizó la pasada semana que estuvimos transmitiendo en Heavy Metal Bunker Radio Show. El especial、eh, dedicado a la banda Yesterday and Today, mejor conocida como YNC.、Eh, muchos mensajes recibí en mi Messenger,、eh, no solamente. de la gente que nos sintonizaba a través de metalpr.com pero también gente、eh, que nos sintonizó a través de avanzada metálica y gente que nos e s tuvo sintonizando durante la semana desde eh, Argentina eh, en España en Colombia gente que tengo en mi Facebook y que nos,、eh, nos sintonizan a través de la semana a través de estas emisoras que retransmiten el programa Mucho mensaje,、eh, felicitándonos por el programa.、Eh, gracias, gracias a todos ustedes por、eh, sintonizarnos. Lo hicimos con mucho gusto.、Eh, como muchos saben, esta es una de mis bandas favoritas. Y me parece que era justo hacer un programa donde、eh, compartiéramos un poco de la historia, de los éxitos y la trayectoria de YT. n Así que gracias a todos los que nos sintonizaron. De vez en cuando. Estaremos haciendo algunos、eh, programas especiales de algunas bandas que creemos que a lo mejor、eh, se lo merecen. Así que gracias a todos、eh, y muy contento, muy contento que les haya gustado. Así que muy bien. Esto que estábamos escuchando, pues era la banda Hellstar. Hellstar acaba de lanzar su EP、eh, c l a d in Black y este EP contiene tres canciones covers. Y uno de estos covers es precisamente el tema Sinner de Judas Priest. Y me parece que este tema le quedó magistral. Y quise compartirlo con ustedes. Así que ahí tenían a Hellstar y el tema, el tema Sinner del Cat in Black. Lo próximo que estábamos escuchando era Malone. De su álbum Nuevo Orden Mundial.、Eh, estábamos escuchando precisamente. el Nuevo Orden Mundial, que fue un álbum lanzado en el 2015, y esta semana、eh, tuvimos la noticia de que、eh, Claudio Strongs, el baterista de Malón, pues simple y sencillamente enganchó los guantes y dijo no más.、Eh, dice que no, no va a estar tocando más ni con Malón ni con la H, que es el, la banda tributo a Hermética. Por su parte,、eh, O'Connor y el resto de la banda lanzaron un comunicado diciendo que ellos van a continuar tanto con Malón como con el tributo a Hermética. Así que pues vamos a ver quién sustituirá a Mr. Claudio Strong.、Eh, pero ya veremos próximamente, ¿ok? Así que parece que continuaremos con Malón para rato. Bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Mis 120 minutitos que me otorga Heavy Metal Mansion, pues ya se me están agotando. Sin embargo, la semana que viene regresamos. La semana que viene regresamos, como todos los domingos, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Y no se olviden que todos los jueves a las 9 de la noche. Este servidor está en AZ r o c k con AZ Loud, la esquinita oscura distorsionada de AZ r o c k donde vamos a tener lo mejor de Heavy Metal y del Hard Rock. Así que no se lo pierdan a través de a z r o c k r a d i o c o m AZ Loud con su amigo Dark Nerudas, todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Así que nos vamos escuchando hasta la semana que viene. Recuerden que todavía la pandemia no ha terminado. ¿ok? Están por ahí vacunándose y ya alguna gente está enganchando los guantes. Siga protegiéndose. Protéjase usted y proteja a su familia. Esto no ha terminado. Así que yo los dejo hasta la semana que viene. Que trabajen poco y ganen mucho. Que coman bastante, pero que beban más. Y los quiero despedir con una banda de trash de Puerto Rico, Metal from Puerto Rico, Boricua. Vámonos con los muchachos de Damage. Así que hasta la vista, baby.